Yo creo que hemos avanzado muchísimo en este debate de, de estos cinco meses, seis meses, creo que se ha tomado conciencia sobre esta realidad, sobre este problema del aborto que afecta a la Argentina, sobre esta ampliación de derechos para el colectivo social de las mujeres. Me parece que se ha avanzado y vamos a tratar de generar puentes para mejorar o para lograr algún avance en este sentido. Senador Costa, justamente eso le iba a preguntar, porque se estuvo debatiendo eh, y escuchando opiniones durante seis meses en Diputados y sus este, pares, muchos de ellos acaban de decir que el proyecto de Diputados es malísimo. Eh, el proyecto de Diputados tiene cosas buenas y tiene otras cosas que hay que modificar. Me parece que los extremos no sirven, tenemos que buscar... Eh, Tenemos que buscar los consensos y los acuerdos para avanzar y para mejorar la problemática que hoy tiene la Argentina, que es el aborto. El aborto es una tragedia y nosotros no podemos como Estado mirar al costado o cerrar los ojos, tenemos que encararlo y tenemos que brindar una solución. Y me parece que este es el, el objetivo que tenemos los que defendemos esta idea, es tratar de buscar acuerdos, de, de re resignar cosas, pero tratar de avanzar en esto.